MUNDOFONÍAS Mondofonías. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a este programa que hacemos desde Madrid, a Celit Zidane y Juan Antonio Vázquez, que se retransmite a través de 35 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que os presenta el primer programa hecho ya en el año 2015 que os deseamos esté lleno de felicidad, de alegría y por supuesto de excelente música una de las alegrías de estas últimas semanas es ver, por ejemplo, cómo este disco bien conocido de los oyentes veteranos de mundofonías esta música del Jaume Comte Nafas Ensemble desde las Islas Baleares alcanza relevancia internacional dado que este sub penúltimo disco ya, Tarik ahora recibe una edición internacional a través del sello Arc Music, de lo cual estamos también especialmente orgullosos al tener cierta parte de culpa en el asunto, dado que escogimos en su momento un tema de este disco de Joe McComte para la recopilación. The Ultimate Guide of Spanish Folk La guía del folk español Precisamente que elaboró el equipo de Mundofonías Para este sello discográfico Arc Music Los amigos y compañeros de Arc Music Se quedaron prendados con la música de Jaume Comta y es una de las propuestas Que han decidido también editar Posteriormente, así que enhorabuena a ellos Por el buen gusto, enhorabuena también a Jaume Comta Enhorabuena también a nosotros por haber tenido Parte en el asunto y enhorabuena en definitiva A todos los que escucháis este programa Porque acabáis de disfrutar de una Preciosa música, este tema titulado Lila. Continuamos con un estreno, el disco de un tiempo a esta parte, que firman dos artistas muy conocidos aquí en España, Javier Vergia, cantautor junto con Begoña Olavide. Ya tienen una trayectoria importante en la música antigua, en la música sefardí. Pues se juntan en este disco para producir temas como este, por tu puerta. Cuando paso por tu puerta, la tarde que viene a herir, con su hermosura desierta que no acaba de morir. Tu puerta no tiene casa ni calle, tiene un camino por donde la tarde pasa como una... En de tarde hermosa y niet ni una sola golondrina Hierbas een tu puerta Het is een tan poco pisada Todas las cosas padecen Het la tarde abrazada Sierra, un lecho que compartir La tarde no encuentra tierra Donde ponerse a morir Lleno de un siglo de ocasos Y una tarde azul de abierta Hundo en tu puerta mis pasos Y no sales a tu puerta en de vacía y la noche se amontona sin esperanzas de día Apoyamos por tu puerta un tema con letra de Miguel Hernández y, como decíamos, incluido en un disco de Javier Ebergia y Begoña Olavide. El disco de un tiempo a esta parte, en el que están ellos dos, codo con codo y también un montón de artistas como Javier Pasariño, Luis Delgado, Ramiro Amusategui, Milena Fuentes o José T. Ordóñez. Pues sí, una curiosa propuesta, por ejemplo, el tratamiento de esos instrumentos más asociados a la música antigua, con ese tumbao cubano que tenía esta, esta pieza, por ejemplo, con el poema de Miguel Hernández. Y nos vamos ahora a Egipto, con uno de los percusionistas, desde luego, más afamados a nivel mundial, Josan Ransi. Él nos presenta su disco Sabla Tolo 4, que tiene un subtítulo que explica bastantes cosas. rakatakun es decir, bueno, pues son los ritmos ¿no? que, que van sonando ahí desde luego un maestro de darbucas y percusiones de lo más variado del norte de África Hossam Ramsey, aquí lo escuchamos con esta pieza Asha Batuta Y en la de radio, que es el que a ti te entretiene Pues de tiene que ser Pues een fácil que es het? Wat Un cambio, de estilo importante, hemos llegado a escuchar música klezmer de este grupo The Burning Bush, uno de los grupos más representativos de la música klezmer en Gran Bretaña. Este disco es Klezmer and Hasidic Music, klezmer y música jasídica, del que oíamos uno de esos estándares de la música klezmer, "Fir de Mejutonim Aheim, es decir, algo así como Llevando a los Suegros a Casa. Pues esperamos que haya sido para bien, y si no, escuchemos lo que nos dice al respecto la cantante búlgara Galina Durmushliska, porque esta canción se llama La mamá de Calio dice... teníamos a esta intérprete búlgara llamada Galina Durmusliska. Ella nos trae estas canciones normalmente tradicionales de su país de Bulgaria, entre las que se encuentra la que hemos escuchado Kaliova Mama Dumashe, la madre de Kalio, dice. Y entre otras cosas lo que dice y decimos nosotros también es que seguimos por el este de Europa. Seguimos con música búlgara pero interpretada por un grupo polaco, Sara Kina, el tema Malay Mome". Hoy hemos esta danza tradicional búlgara, el tema Malay Mome, dentro del disco Life in Studio del grupo polaco Sarakina. Es ya su quinto disco, grabado en estudio pero con público. Un grupo que toma influencias de diversos países, como veis, del este de Europa, aunque ubicado en Polonia. Esta artista, la que vamos a escuchar a continuación... Viene desde Turquía, aunque ya está ubicada en Austria y tiene una excelente forma de interpretar la música. Se llama Oslen Bulut. Aquí la escuchamos con su grupo Oslen Bulut Band. Pues ahí teníamos a Oslen Bulut y su grupo Oslen Bulut Band, el disco se llama Ashk, es decir, Amor, y nos quedábamos con esta pieza titulada Marco Nun Rakisi, es decir, el raki, ese licor de Turquía y alrededores tan fuerte de Marco. Seguimos con otra voz de mujer, también de Turquía, de Anatolia. Ella es Olchay Bayer. Su disco se llama Neva, armonía, del que vimos el tema Benin Yarim. mahvar da Rakı içer kader kırar, rakı içer kader kırar gönlüm olarda Benim yarim sırasında, benim yarim sırasında, benim yarim benden havar da Benim yarim sırasında, benim yarim sırasında, benim yarim benden havar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 Seguimos en Mundofonías y continuamos ahora con otra producción más del sello Ark Music, ya han sonado unas cuantas a lo largo de este programa como la edición internacional del disco de Jaume Comte con el que empezábamos, el disco de Josem Ransi The Burning Bosch Galina Durmusliska Y ahora pues, también este disco dedicado a la música de Gamelan, esa música de orquestas de metalófonos de Indonesia y de países vecinos, en este caso de la isla de Java, de la parte central de la isla. Gamelan from Central Java es el título de esta grabación que recoge diversas interpretaciones, como por ejemplo la que hemos oído, Srepengan, estaba interpretada esta música por el Gamelan del Conservatorio de Surakarta. Seguimos con música del Lejano Oriente, con el grupo Red Chamber, Cámara Roja y el disco Gathering, Encuentro. Ellos son músicos de China que viven en Canadá. Hoy vamos a Red Chamber, este grupo de artistas chinos, con Mei Han en el Seng Jiang multiinstrumentista Gulian Liu en la pipa y Jimin Yu con varios instrumentos de cuerda como el Songruan y el Daruan. Es su segundo disco, Gathering, Encuentro, del que oíamos el tema Dao Chuyan. Desde luego un grupo que nos acerca música de excelente factura. Y vamos a continuar también por el extremo oriente para escuchar ahora el sonido de la flauta Shakuhachi, la flauta japonesa de bambú en las manos de Richard Stagg. Ahí teníamos esta interpretación en la flauta shakuhachi, la flauta japonesa de bambú en las manos de un occidental, en este caso de Richard Stack, que además es flautista clásico, pues en diversas eh, orquestas británicas, por ejemplo, lo ha sido, la Orquesta Nacional de Escocia, la orquesta BBC Symphony, por ejemplo, pero aquí le vemos en su faceta, digamos, oriental, tocando, como digo, el shakuhachi, y piezas como este retrato de Genroku, una pieza que llega de la zona de Fukushima, una zona, como sabéis, especialmente castigada por la catástrofe de la central nuclear tras el terrible tsunami que sufrió Japón no hace demasiado tiempo. Bueno, pues aquí escuchamos la interpretación de Richard Stack. Y Monofonías llega a su despedida por hoy. Ya sabéis que estamos aquí Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane que podéis contactarnos en radio .com, encontrarnos en nuestra web escuchar la radio 24 horas en mundofonías.com barra radio encontrarnos también en Facebook y en Twitter y nos despedimos con música de este mismo disco este disco también del sello Arc Music dedicado a la música de Sakuhashi interpretada por Richard Stagg el disco se cierra con este tema en el que Richard está junto al ensamble Yamato es un tema adicional incluido en esta edición del disco, y es un tema Haruno Umi, compuesto por Michio Miyagi, un histórico tañedor de coto y compositor japonés, en activo en la primera mitad del siglo XX así que con ellos, con el Yamato Ensemble junto con Richard Stag en el Sakuhashi, Mundofonía se despide, hasta pronto, ha sido un placer Salud